Usted no cree en brujas, pero que las hay, las hay. Consulte con la hermana Corazón, curandera, risandera, psicóloga, botánica naturista, experta en la lectura del tarot, quiromancia, análisis de orines, uniones de parejas. ¿Tiene mala suerte en amor, salud, prosperidad? ¿Cree estar embrujado, cargado o bloqueado? En su hogar hay alejamiento, el ser querido, peleas a todo momento. Visite. Hoy a la Hermana Corazón en esta dirección c i n 5 Oriente, número 714, letra P con 5 Sur en la ciudad de Talca. Separe su consulta llamando a los teléfonos 9775-29061 o el fono 993263-813. Hermana Corazón, ciencia, verdad y poder. Atención Talca. La Hermana Corazón atenderá los días 5 y 6 de abril de 8 de la mañana a 10 de la noche en 5 Oriente 714B con 5 Sur. Reserve su hora al 977-529-061 o al 993-263-813.